Oíd mortales. Wow. Salud. Interesperización. Clínica. <ríe> Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. mortales. Buenas noches. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Cristina? Buenas noches. Bueno, hoy, 5 de mayo, vamos a tener un programa especial, me parece, con mucha información, con música, con alguna entrevista que hemos hecho. Muy bien, muy bien. Pero tenemos que presentarnos. Empezamos, oíd. Mortales. Muy bien. En la 6.90 está... Julio Pardo. Julio Pardo. Y aquí en www.laretaguardia.com.ar... Braulio Domínguez, seguramente colaborando Fernando Tevele también. Así es. Y saben que a través de Facebook nos pueden ubicar por Oidmortales 2011 o mandarnos algún mensaje a través de oidmortales Perdón. y si quieren dejar algún mensajito siempre en el 35 33 17 44 o como ya nosotros lo hemos instituido en el pajarito eh, la edad de Cristo, la desgracia y la cárcel. Muy bien, qué grande. Ahí jugamos. ¿Cuántos serían? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. No, no, a la no pienso jugar es mucha plata. No, no, no jugamos. Bueno, no, no. no jugamos. No me da la plata para tanta, para tanto gasto en, en juego. Aunque me bien. Eh, es notorio por ahí el, los que no jugamos, como en mi caso, no, no sabemos que es otro mundo, ¿no? Que no, hay gente que juega es impresionante cómo juegan. Un día tenemos que hacer algún programa hablando de la ludopatía, esa enfermedad también. ¿eh? Sí, uno, sí, sí uno es una adicción. Las, es una adicción una como otras adicciones. Pero, no sé, uno que, bueno, uno que tiene la oportunidad de estar al lado de, de algún lugar en donde hay una casa de quiniela o esas cosas, uno ve gente del barrio uh -huh. que uno dice, Dios mío, están uh -huh. pendientes todo el tiempo al mediodía, a la tarde, a, a la hora que uno vaya... Y que están trabajando cerca Y están ni te, todo te el cuento los bingos tiempo. Que abren a las 9 de la mañana sí, Y ya están las señoras sí. con la bolsita de la feria sí, En la manito sí. Para ir a jugarse un par de cartoncitos sí, sí, es que el tema Es que no es un par El tema es cuando el par se lleva a la casa Los ahorros, sí, el sueldo sí, sí. Eh, Es más He conocido casos de hombres que pensaban Que sus mujeres le eran infiel O le eran infieles Y que saldrían con algún caballero Y en realidad el caballero se llamaba bingo Ah, mira vos. Sí, muy loco, ¿no? Pero, bueno, ocurre. Qué bueno. Bien, después de solucionar este pequeño problema que tengo con el Facebook, que no me deja abrir, eh, vamos a contarles que hoy estuvimos con, estuvimos charlando, no hoy, en otro momento, con el doctor Cristian Bogio Marcet. El doctor Cristian Bogio Marcet es médico. Pediatra especializado en gastroinfantil, o sea, todos los problemas que tienen que ver con la digestión, con toda la parte gástrica de los chicos. Y él, a su vez, dentro de este área de la pediatría, se ha especializado en enfermedad celíaca. Y estamos en la semana de la celiaquía. Y cada vez se habla más de la celiaquía, cada vez hay lugares en que vos vas a comer o a tomarte un helado y te dicen helado para celíacos, hay confiterías famosas recuperadas, creo, de las que se llaman, que tienen menú para celíacos, o si vos viajas en alguna empresa de aviación o algún crucero, también te ofrecen. Bueno, vamos a charlar un poco acerca de qué es la celiaquía, qué, fre qué frecuencia, en cuánta frecuencia aparece la celiaquía, bueno, distintas cosas, y finalmente, si se cura, ¿sí? que es lo que siempre buscamos cuando hablamos de alguna cuestión de salud, y cuál es el tratamiento. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a hablar con él, que es un médico pediatra de un hospital público, un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, que después vamos a charlar acerca de cómo podemos hacer aquellas personas que vivimos eh, en la Ciudad de Buenos Aires o en conurbano y queremos asistir a algún servicio, de un hospital del gobierno de la ciudad que tiene... Esta especialidad que tiene que ver con los celíacos También vamos a recordar a Tato Bores Ajá. Como nuestro ciudadano ilustre Y vamos a escuchar música Música muy distinta hoy, Luis ¿Distinta? Muy ah, distinta bueno. Después Sorpresa. cuando la escuchemos se van a dar cuenta sí, Porque son este, gustos Para todos los gustos, me mm. parece Así muy que bien. bueno, vamos a ver Qué dicen después nuestros oyentes Si les gustó la música que tenemos preparada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 Teléfono veinte sesenta y seis diecinueve cero ocho. Muy bien, empezamos entonces eh, a contarles acerca de la entrevista que tuvimos con el doctor Cristian Boggio Marcet. Pediatra, especialista en enfermedad celíaca, y vamos a preguntarle primero, le preguntamos al doctor primero, ¿qué es la enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca se caracteriza por ser un trastorno en el cual existe una incapacidad para poder absorber nutrientes esenciales para el organismo. Esta incapacidad está dada porque existe un daño a nivel de la pared del intestino, a nivel de lo que se llaman las vellosidades, que son eh, estructuras que existen en la pared del intestino que nos permiten absorber este, los alimentos de la comida. Esta enfermedad esta enfermedad lleva como consecuencia a un trastorno que va a repercutir básicamente en el crecimiento, sobre todo en los niños, y en el crecimiento, digamos, pondo estatural, o sea, tanto en peso como en altura. Muy bien, el doctor nos empezó a presentar la enfermedad y lo próximo que hablamos con él es con qué frecuencia aparece esta enfermedad. Es una enfermedad altamente frecuente en el mundo y sobre todo en nuestro país que afecta básicamente a a todas las edades, tanto en niños como en adultos, y esa prevalencia está estimada en población adulta en 1 cada 150 personas y en población pediátrica 1 cada 80. Esta alta prevalencia hace que sea importante la pesquisa, o sea, eh, la, eh, la detección temprana para evitar complicaciones futuras que puede tener esta enfermedad. Por cada celíaco diagnosticado hay entre 8 y 9 pacientes que no están todavía diagnosticados, ya sea porque no consultan al médico o porque sus síntomas no son síntomas que puedan estar relacionados al aparato digestivo específicamente. Bien, seguimos y en la próxima parte le preguntamos al doctor Cristian bojio es qué produce esta enfermedad, ¿verdad? Lo que se produce en la enfermedad celíaca es un, alteraciones específicas a nivel de la pared del intestino que están relacionadas a una incapacidad para poder reconocer la gliadina, el gluten de la dieta. Esto es una proteína que está presente en diferentes cereales, pero específicamente en trigo, cebada, centeno y en menor proporción en la avena. Esta gliadina ingresa a través de la alimentación y esto produce una, una de células específicas a nivel de la pared del intestino que van a ser los encargados de destruir la vellosidad que es, son como unos pelitos que existen en la pared del intestino que son los encargados de absorber los nutrientes esenciales. Bien, y a continuación seguimos charlando con el doctor Cristian bogio Marcet y le preguntamos cuál sería el cuadro clínico que presenta la enfermedad. El cuadro clínico es muy variable y clásicamente se creía que la enfermedad celíaca manifestaba específicamente síntomas digestivos como la diarrea, la distensión abdominal o la desnutrición. Hoy en día eh, se sabe que la enfermedad celíaca puede estar presente con síntomas tan inespecíficos como puede ser una anemia que no responde al tratamiento con hierro, un problema reumatológico, o alteraciones de la personalidad o incluso abortos. Cortos e infertilidad. Bien, y uh, en este próximo quinto audio que vamos a escuchar, vamos a ver cuáles son las complicaciones, charlamos con el doctor acerca de qué complicaciones puede traer la enfermedad celíaca. Las complicaciones de la enfermedad eh, básicamente son cuatro y son el retraso de crecimiento, el mayor riesgo a desarrollar enfermedades autoinmunes relacionadas a la enfermedad celíaca, el, eh, el riesgo de desarrollo de cáncer de intestino delgado y en las mujeres sobre todo posmenopáusicas la osteoporosis. Estas cuatro complicaciones hacen que la La enfermedad celíaca sea un, un, uh, un proceso de eh, diagnóstico que debe ser precoz para evitar este tipo de eh, alteraciones. Y, la pregunta sería, bueno, una vez que uno tiene la sospecha de que el niñito puede ser celíaco, la persona adulta puede ser celíaca, ¿es fácil diagnosticarlo? El diagnóstico de la enfermedad celíaca es relativamente sencillo y consiste en una prueba en sangre y una confirmación a través de una biopsia de intestino. Como estamos hablando de una enfermedad que es para toda la vida, porque la enfermedad celíaca no se cura, sino que se controla y muy bien, pero la va a tener el paciente toda su vida, eh, nosotros no podemos hablar de probabilidades en la enfermedad, sino que tenemos que hablar de certezas. Para eso tenemos que hacer una biopsia de intestino, Destino. Bien, y por último, ya sabiendo que es una enfermedad claramente, como lo dijo el doctor, que no se cura, pero sí se controla, ¿cuál sería el tratamiento? el tratamiento es la dieta libre de gluten de por vida y llevada en forma rigurosa y permanente en este tratamiento si bien no tenemos que dar ninguna medicación y la medicación del de celíaco es su dieta llevar la dieta sin gluten no es una tarea fácil esto hace que el gluten como se utiliza en la industria como amasante, como espesante, como aglutinante pueda estar presente en muchos alimentos donde El, los, las personas normalmente no creen que pueda existir, como por ejemplo un jamón cocido, una pasta de dientes, una lata de conserva, entonces para eso el celíaco debe regirse por una serie de listados que elaboran las asociaciones de celíacos donde se analiza cada alimento y se determina si el alimento es apto o no para el paciente celíaco por supuesto que existen alimentos en la naturaleza que son absolutamente. Absolutamente seguros como pueden ser las carnes, las verduras, las frutas y los lácteos. Eh, todo lo que tenga la mano del hombre que esté industrializado debe ser evaluado para saber si contiene o no contiene gluten. Muchos alimentos industrializados tienen un logo que es una espiga de trigo cruzada que es el logo que representa a que el alimento es apto para ser consumido por los celíacos. Llevar la dieta con eh, una dieta estricta, libre de gluten, va a hacer que el paciente eh, mejore sus síntomas clínicos y sobre todo mejore su calidad de vida. Bien. Bueno, estábamos Escuchamos. escuchando al doctor Cristian, Cristian bogio Marcet, médico pediatra del Hospital Pirogano, un hospital del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que está en la avenida Monroy al 3500, en donde por lo menos en la parte de pediatría, con seguridad pueden encontrar el equipo del doctor Boggio Merced que va a atender eh, a todas aquellas mamás que traigan sus chicos porque puedan sospechar de celiaquía o a su vez derivados por sus pediatras no uh -huh. de, que, de que esto puede estar pasando. Sí, y bueno, para quienes nos escuchan, también es importante decir que aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la legislatura, eh, en el año 2009, eh, a través de una iniciativa impulsada por el eh, diputado, el exdiputado, el exlegislador Sergio Abrevaya se aprobó la ley 3373, uh -huh. que, eh, bueno, regula eh, todo lo que es eh, el estudio, la investigación, prevención y el tratamiento relacionado con la enfermedad celíaca, ¿no? Uh -huh. Y además incorpora un conjunto de beneficios que, eh, bueno, Es este, bastante importante que tengan conocimiento. Por ejemplo, hay una página en internet que es www.leyceliaquía, todo junto, con donde allí van a poder este, conocer los alcances de, de esta ley, que creo que es bastante importante porque. A la ciudad de Buenos Aires entonces se suma a, a todo lo que significa la regulación, la prevención y todo lo relacionado a lo que tiene que este, hacerse. Por ejemplo, el artículo 2 que habla de la definición dice que a los efectos de la presente ley se entiende por alimento apto para celíaco o alimento libre de gluten aquel que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural o por la aplicación de buenas prácticas de elaboración y manipulación no contenga gluten detectable de trigo, avena, cebada, centeno o cualquiera de sus variedades, de acuerdo a los métodos de análisis de alimentos más actuales y reconocidos. Y la autoridad de aplicación es la autoridad máxima en la materia de salud del gobierno de la ciudad. Eh, de Buenos Aires. Bueno, hay una lista y una serie de consideraciones de todos los productos libres de glutes actualizados, uh -huh. ¿eh? para que eh, en el marco de la reglamentación esto se haga. Esto fue insisto eh, la ley 3373 y fue reglamentada por medio del decreto 615 del 2012 que fue publicado el 28 de diciembre del 2012 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que eh, al día de hoy haya un control y un no, cumplimiento no, no es, es que fue reglamentado el Día de los Inocentes, por eso uno a veces bueno. tiene un poco más de, de dudas. No, pero seguramente sí. Y la realidad es que también existe una página que es www.celiaco.org.ar, que es una página... Que que eh, corresponde a la Asociación de Celiaquía Argentina. Esta asociación es una entidad civil, civil sin fines de lucro que nace por el año 1978 con la inquietud del doctor Eduardo Cueto Rúa, quien fundó el Club de Madres de Niños Celíacos en el Hospital de Niños Sor María Ludo Ludovica de la Ciudad de La Plata. Esta asociación es pionera en América Latina, orienta, brinda apoyo y contención a quienes necesitan asesoramiento sobre esta problemática y los acompaña, digamos, eh, en forma comprometida, ¿no?, a, a poder acercarse a, por ejemplo, qué es la enfermedad, todos los, mitos, todos, los met, todos los mitos que pueden estar alrededor de ella y también dentro de la página hay espacios en donde uno puede eh, ver los alimentos, los medicamentos aptos para el consumo de celíaco, la cocina, cómo cocinarle al celíaco, cuáles son los helados, por ejemplo, qué heladerías tienen eh, helados aptos para celíacos bueno, toda una serie de, de datos mm, que creo que están muy buenos porque básicamente eh, a ver, nadie elige ser celíaco uh -huh. sí eh, y cuando algo a uno le pasa como en cualquier otra cosa es bueno que lo podamos compartir ser celíaco no es una elección pero sentirse bien sí y tener en cuenta que uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco, o sea que es mucho más frecuente de lo que en realidad nosotros imaginamos. ¿Mm? Sí, yo quiero agregar esto, que eh, el gobierno nacional, eh, a través de la ley nacional también que rige, dispuso que las obras sociales y las prepagas tienen que cubrir con un monto mensual... Uh -huh. eh, la lieta libre de gluten a todos aquellos afiliados que lo, que lo requieren. Y ahora, con esta reglamentación que estábamos hablando del 2012 en la Ciudad de Buenos Aires, también este, se agrega eh, que este subsidio eh, se lo va a dar a los que también cumplan un, unos requisitos de acuerdo a sus ingresos. ¿no? Y uh -huh. que eh, justamente este subsidio puede ser consultado en todos los centros de gestión y participación de la Ciudad de Buenos Aires y en todas las estaciones saludables que hay aquí en uh -huh. repartidos por, eh, por uh -huh. la ciudad. ¿no? O si no, pueden mandar un mail a desarrollo saludable Aires.gov.ar.gov con B larga. ¿no? Uh -huh. Bien, si le parece entonces a nuestro compañero Braulio, vamos a... Alejarnos un poco de la celiaquía, ya hemos charlado y ahora vamos a escuchar un poquito de... Cuidado con una tandita y un poquito de música, ¿te parece Luis? Vamos. Dale. Oíd. Mortales. Living in the Past ¿Alguien habrá descubierto quién, quién era el, el grupo de esta banda de rock progresivo británica? Jethro Tull Al principio, cuando yo era muy chiquita pensaba que Jethro Tull era un señor como Patricio Rey ¿no? una cosa así uh -huh. y en realidad es un conjunto de la hostia, como diría mi abuela eh, una, una banda ¿no? de rock progresivo británico que comenzó a finales de 1967 Y que ha trabajado de forma ininterrumpida siendo uno de los grupos de rock más antiguos en la actividad Desde sus inicios este grupo vendió más de 60 millones de copias de sus más de 30 álbumes Siendo uno de los grupos con mayores ventas de la historia del rock ¿Quién lidera esta banda? Es el cantante y flautista escocés Jan Anderson, un personaje. A lo largo de, de la historia, quien haya o quien pueda ver sus videos y demás, se dará cuenta que básicamente es un personaje, que es el autor de prácticamente todas las canciones del grupo y de hecho el grupo se comporta como el apoyo de este músico. O sea que Jetro Tull podría ser el Jan Anderson como para nosotros Patricio Reyes el Indio Solari, una cosa así. Eh, en realidad es el único que ha estado en toda la historia de la banda, porque ha sufrido distintas bajas altas y bajas de sus integrantes. Y eh, él estuvo desde el primer disco, y solo el guitarrista Martín Barré se le acerca estando desde el segundo grupo. La banda logró mucha popularidad en la primera mitad de los años 70, con algunos álbumes emblemáticos en la historia del rock, como Aqualung y Thick as a Brick. Con el tiempo, llegó a convertirse en un grupo de culto. Eh, Jetro Tull fue la primera banda en recibir un premio en los años 70 por vender más entradas en el Madison Square Garden de Nueva York que ningún otro grupo, generalmente ten teniendo que añadir un cuarto show en sus visitas, dada la altísima demanda. Yo la verdad, no sé si a ustedes les pasa, es que a veces uno es como que se olvida de algún gru grupo musical, como que le gustó, pero después cuando le dicen, che, ¿qué cantamos? Una que sepamos todos, o ponete alguna música linda. No se me cruzaba, Shletro, la verdad que no, no. Lo tenía como allá perdido en algún espacio de mi memoria. Y mi amigo Mario, que me ayuda muchas veces con la musicalización, me lo hizo recordar. Y encima me acordé que no hace tanto, hará unos 6, 7 años, Yo fui a un recital de Yetro Tull que estuvo acá en la calle Corrientes y que estaba allá en Anderson y uno lo veía y decía ¡Qué bárbaro! Los años pasan para todos porque éramos, los que estábamos éramos todas señoras más bien grandes este, con señores, un montón de señores peladitos o sea, más o menos veníamos todos del mismo palo este, y Yetro estaba increíblemente bien bueno y con su flauta impresionante digamos que, que, que, que llenó la sala de, de su música y la verdad... El show fue genial, con un bajista, me acuerdo en ese momento, un tipo que tocaba todo. Así que bueno, para recordar, a lo mejor el, les pasa como a mí, que entonces ahora empiezo a escuchar a Yetro todo el día y empiezo a YouTube a meter todo lo que encuentre de Yetro Tull para escuchar. Así que bueno, escuchamos hoy Living in the Past de Yetro Tull. hoy ¡Mortales! Centro de Acúfenos, Buenos Aires.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 Seguimos en OID Mortales Siem... por AM690 y www.laretaguardia.com.ar Te gané de mano. Me ganaste de mano. Pero no me ganaste de mano en decirles que pueden siempre comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes a través del Facebook de OID Mortales 2011 o a través de eh, nuestro email que es oidmortales yahoo.com.ar. Mm -hmm. Eh, Luis, vos nos querías comentar algo del 5 de mayo Sí ¿Qué me querías eh, contar? A ver. Es lunes Ajá, bien, detalle Que hubiera sido el cumpleaños de mi abuela María Que la, acuerdo, que la recuerdo con mucho cariño Y el día 4 de mi abuela Ercilia Mira vos, Mira las vos. dos taurinas ¿Viste? Qué vieja cabeza dura que era ¿eh? bueno. Pero te cuento, para que sepas otros 5 de mayo Ajá <risa> Nada, para contarte. Por ejemplo, ¿vos sabés qué pasó un 5 de mayo de 1886? No, no, no había nacido, Luis. No, no sé. había nacido. Bueno, en Atlanta, Estados Unidos, John Pemberton patenta la Coca-Cola. ¡No! Así es. Ahora sí que mi vida refresca mejor. Muy bien. <risa> Bebida, dice, de color verde a base de extracto de hojas de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada y gas carbónico. Y dice que a partir de 1919 Coca-Cola se expandirá por el extranjero alcanzando gran popularidad. ¿Qué uh -huh. me contás? O sea no. que en 5 de mayo... Nació la Coca-Cola. Eh, muy bien, qué gran. No sabía que tenía una fecha de nacimiento. O sea, ese día que habrá pasado, ¿a alguien se le ocurrió la fórmula que nadie sabe y que está encerrada? ¿Vaya a saber dónde? Así es. Pero yo digo, si se le ocurrió un 5 de mayo de qué año? ¿Dijiste 1800? 86. Ya que la inventó se murió. ¿Y a quién le dejó el legado? No tengo ni idea. Porque entonces lo tuvo que contar, ya no, está, Ahora, o sea, no es un secreto. Yo siempre, yo siempre, claro, yo siempre supe que la fórmula de Coca-Cola era un secreto bajo sí. siete llaves. Es y más, este alcahuete de, <risa> dejó todo. O será mentira, una de dos. Es más, yo tuve la posibilidad de conocer, y vos también, el Museo de la Coca-Cola en Atlanta, Estados Unidos, y nos acompañó nuestra amiga, la columnista Irene Selzer. <risa> eh, bueno. Aparte de que casi todo lo que nos explicaban estaba en inglés hasta que conseguimos que, por suerte, alguien nos dé un, un, una especie de handy o algo así que uh -huh. nos hacía la traducción en castellano. Eh, todo el, el, el paseo que te ofrecen dentro del de Museo de la Coca-Cola es porque en el final se supone que vas a encontrar el secreto uh -huh. y te mandás todo el recorrido. Muy lindo, la verdad que es muy lindo, está muy bien hecho, tiene trucos. Muy divertidos, en los que uno participa activamente o pasivamente, pero participa y, y se divierte mucho. Y sí, vende, la Coca-Cola vende. Sí, bueno, obviamente hay un espacio dentro del museo en donde podés probar la Coca-Cola de todos los países uh -huh. y de todas las variedades, y la verdad que son todas bastante, pero bastante feas. <risa> Cada país tiene un gusto distinto. Tanto sí. de la Coca-Cola como de todos los productos. Claro, que todas las graciosas. ¿no? Sí, sí, sí. Todas y después me acuerdo que, obviamente, al, al final, en el medio, final, bueno, en el medio, no, casi al finalizar, llegas como a un teatrito en donde te dicen, bueno, ahora sí, le vamos a mostrar la película en 3D o 4D o 5D, que se te mueve la, la, la butaca, te tiran agua, bueno. Este, y vas a conocer el secreto. Y nosotros vimos el secreto. Pero no lo vamos a decir. Vamos no. a mantener el secreto. Qué bien. Bueno, no, no, no, y no. obviamente cuando terminas No todo, pueden hacer un juicio, más que nada Te, por eso. te, re te regalan una bolsita con una coquita. <risa> una coquita de vidrio. Y después salís al merchandising, que ahí ya te venden hasta los calzoncillos de Coca-Cola. O sea, todo, todo, todo, todo. Pero bueno... Vamos a seguir un poco con las fechas de la dale, dale, dale, porque yo me, porque me quedé con la Coca-Cola. <risas> unos años antes, en 1789, acá vamos ya en historia más, más que. Uh -huh. más seria o más importante sí. que la Coca-Cola, se reúnen, vos sabés que se reúnen en el Palacio de Versalles, en Francia, por primera vez. Eh, desde eh, 175 años atrás, los estados generales, asamblea con representantes del clero, la nobleza y la burguesía. Y dice, con este gesto, la monarquía de Luis XVI, que se halla al borde de la bancarrota y distanciado de parte de la aristocracia, trata de calmar la agitación social que recorre el país desde hace años. O sea, empieza lo que era la lo que es la revolución francesa. Mm. Y después te cuento, hay un par de nacimientos. ¿Quién nace un 5 de mayo aparte de Doña María? En 1922, en Boloña, Italia, Pier Paolo Pasolini. Mira vos. Un polémico intelectual, escritor y cineasta italiano, bueno, hacedor de muy buenas películas. Uh -huh. eh, eh, donde eh, en sus obras ataca tanto al catolicismo como al marxismo, a los que llamará las dos iglesias. Pero esto no es todo. ¿Por qué? Porque también un 5 de mayo, hablando de marxismo, nace eh, en, eh, en Treveris, Alemania, el político, economista y filósofo alemán Karl Marx. Mirá vos, o hasta sea que el 5 de mayo que es el día del, del mar, del Marxismo. Sí. El mismo día <risa> que nació el que lo atacó posteriormente Mirá, en su películas. viste la vuelta de la vida, yo nacía, te dije. Nacía Carmel, autor entre otros, junto con Federico Engels, eh, eh, en 18, el 1844 de El Capital, ese libro uh -huh. tan este, importante que... Desentraña lo que es la economía de la incipiente burguesía de Europa. Pasamos un poco por allí por, por estas efemérides. Hay más, pero ya está, me parece. Sí, ¿no? con no. esto de Marx me mataste. O sea, hoy es el día del Marx. No, no, no te, no, ¿No? no me matas, no, no te no, no mates. Mataste, no. No te mate. Es una forma figurada de decir, una forma así como que me sorprendiste de la Coca-Cola Marx. O Exactamente <risa> Pasando por Doña María, digamos Viste o sea, como dice como cosa... Las fechas unen cosas totalmente antagónicas ¿no? Totalmente Y además 1844 Hablamos del capital de Marx Y la Coca-Cola 1886, o sea 42 años... No aprendieron nada los yanquis y 42 <risa> años después de todo lo que escribió Mark, fundan la Coca-Cola. No ¿Está? se entiende. O Esto, sea, como diciendo a él, esta vez que nos importa un pito. Claro, metete que el que capital escribiste. abajo del brazo y se va Bueno, hoy, lado. dentro de, de, de lo que es el 5 de mayo, una persona muy conocida, hoy por hoy, que no tiene nada que ver, y me voy a otro lado, es una cantante no, no, británica... Quedate, no, te vas, Cristina, tengo que terminar el programa. Hoy vamos, es el te... cumpleaños de una cantante británica muy conocida y muy querida por mucha gente que les gusta que es Adele Adel. así que hoy también cumple años Adele Adel? una chica que canta ahí hemos pasado temas acá sí. Luis sí no estoy atento será? no Adela. Adela no Adele se escribe y se dice Adel. ah, Adele Adele así que bueno, bueno también tenemos que es Adela en, en, en la castiza es Adela así que bueno bueno si a Braulio le parece hacemos un pequeño cortecito y nos vamos a otra parte oíd mortales. Muy bien, seguimos en Oid mortales. Siempre a través de www.laretaguardia.com.ar y de la M690 y esta vez te gané yo Luis. Bien. Bueno, bueno. <ríe> Bueno, ¿vamos a ir a nuestro ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires? Vamos, vamos, vamos. Porque tengo ganas de, de escuchar algunas cosas. Aparte, es un personaje que si bien ya no está con nosotros hace muchos años, si lo volvemos a escuchar, tiene total actualidad. Uh -huh. Total actualidad. O sea, es esas cosas que por más que los años pasen, eh, no, no, no, no, no, no están nunca extemporáneos a lo que está pasando hoy por hoy. Y este es el caso de Mauricio Borenstein. Mauricio Borenstein, más conocido por su nombre artístico, Tato Bores, ciudadano ilustre, nombrado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1992. Nació un 27 de abril de 1927 y falleció un 11 de enero de 1996. Reconocido humorista, actor, presentador de televisión, si bien actuó en cine, teatro... Creo que la televisión es el lugar en donde eh, su humor político marcó a generaciones de, argentino, de argentinos. Es apodado el actor cómico de la nación. Uh -huh. Hizo reír a varias generaciones de habitantes a lo largo de su carrera de más de 50 años y fue una de las figuras más respetadas y queridas del país. Participó en 19 películas, una infinidad de ciclos de televisión y obras teatrales. Y finalmente, bueno, en el año 92, cuatro años antes de su, de su partida, fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. A través del humor, Tato decía lo que nadie podía decir o lo que nadie quería decir. La sagacidad de sus comentarios, la crítica sutil que evitaba la, cen la censura, cautivó a los televidentes. Tato Bores renovó absolutamente el lenguaje del humor político asistido por los mejores guionistas de cada época, porque tuvo varios guionistas, transformó el estilo de los monólogos de Pepe Arias, ¿se acuerdan de Pepe Arias? Uh -huh. En un torrente ah. frenético y surrealista de escenas imaginarias entre los personajes del momento. Es lo que hoy llamaríamos un stand-up, algo así. Pero en lugar de stand-up, un sitting down, porque él lo hacía siempre de sentadito en general, ¿no? Y aparecía en el centro de la pantalla haciendo su, su monólogo. Justamente esta forma de recitarlos a una velocidad increíble hablaba mucho más de la realidad política del momento que el contenido mismo. La función que el periódico tenía en el humor de Pepe Arias en tanto lo ocupó el teléfono, uno de los elementos emblemáticos de, su personaje, de sus personajes. Hubo varios eh, cómicos que usaron el teléfono como elemento. Gila. Gila, por ejemplo, que se ponga. Ah, sí. Verdaguer también usaba el teléfono sí. en algunas ocasiones. Eh, Carlos Perciavale también tenía en algún eh, programa de televisión unas charlas telefónicas que también eran bastante simpáticas. Uh -huh. Pero en el caso de Tato, eh, sus charlas telefónicas eran inolvidables porque no charlaba con cualquiera charlaba con gente que uno decía ¿cómo puede ser? que esté hablando con ¿No? y hacía toda la, la, la parodia de la charla bien, volviendo a esto de, de que um, Tato contaba historias eh, que se relacionaban con situaciones del país y que decimos no han perdido vigencia vamos a escuchar si puede ser Braulio una visita, que en es, o sea no dentro de un monólogo, sino una visita que Tato Bores ¿eh? Eh, visita un hospital y charla con un médico del hospital que también es un actor muy conocido y que después vamos a contarles quién es ¿Qué dolencia lo trae por acá no, ninguna dolencia viene a conocer cómo es un hospital por dentro ah, pero encantado de mil amores <risa> bienvenido sí. al fascinante mundo de la medicina estatal, ¿no? <risa> Con mucho gusto lo voy a acompañar a visitar el nosocomio. Pase por acá. Sí, cómo no. No, la puerta es... De... Bueno, esta es una sala, digamos, general, ¿no? Escúcheme, doctor. Sí. ¿Usted también tiene encadenado a los enfermos a las camas? No, Boris, estos no son enfermos, son médicos. ¿Cómo médicos? Lo que pasa es que con lo que les garpan, si no los tenemos encadenados, se rajan, no vuelven más. ¿eh? ¿Traumatología? A ah, la segunda puerta a la izquierda. Bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Los por pez, sí. Necesitamos gasa. Ah, sí. Un segundito. Boris. No. Este. Ahora les muestro acá, a la otra. A ver, comparte, toma. Así está bien, o no necesitas más. No, por esto alcanza. Está bien. Escúcheme. Sí. Le dio la media? Sí. ¿Y qué, ¿Qué tiene, Boris? Me la puse esta mañana. Y... ¿Sabe qué pasa a casa? La última vez que llegó acá la trajo Evita en el 46. ¿Le habré dicho bien? ¿Traumatología al señor ese que me preguntó antes? Disculpe, jefe, no era ahí, ¿eh? ¿Traumatología? No, traumatología era lo suyo, ya sé, discúlpeme. No, es en el pasillo este, al fondo, la última puerta de la derecha. Como volviendo, digamos. Vaya, vaya. Por acá, Boris, venga. Le digo. Escúchame, ¿Sí? ¿qué es esto? La jeringa, Boris. ¿Cómo la jeringa? La jeringa del hospital, Boris. ¿Qué sí, le llamas? Sí, sí. ¡Ah! no, a usted le llama la atención que esté atada como lápiz de almacenero pero si no, es un sistema retráctil que hemos creado acá, ¿sabe por qué la tenemos así? porque la gente la usa, la dejan en cualquier parte, Después cuando la necesitamos no se la encuentra Entonces, con este sistema es perfecto pero aquí. dígame, usted es el material descartable, ¿no lo tira? lo tiramos todo con el material descartable, no se juega, mire, hablando material descartable acá tenemos uno, mire lo que es se... no somos nada está. ...y mucho menos acá adentro. habré mandado bien este muchacho Pero... de otro trabajadores. Disculpe, jefe, ¿dónde me mandó era a guardia? Traumatología era usted, ¿cierto? ¿Qué? Perdóneme, mire, estoy... Disculpe, esa es la puerta bella. Ah, no tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, va. Así es, Tato. Se hace lo que se puede. No tenemos elementos... Pero ponemos nuestra mejor buena voluntad. No sé si me entiende. Por acá. Eh. Perdón, hace mucho que espera, señor. ¿Qué lee este? Oh, Leo Plan. Este sí que se quedó en el 45, ¿vale? 6 de marzo del 42. Un poquito de paciencia. Lo habré mandado bien este muchacho, me parece que. Bueno. Le decía. Disculpe, jefe, pero esa puertita que me mandó era donación de, de órganos. Ah, si sí, no. traumatología era usted, sí, sí, sí. claro. No sé, lo que pasa es que estoy un poco disperso. Además, estoy haciendo la visita guiada al señor Boris acá. ¿Qué Boris? tu Boris? Sí. claro. Ah, Escúcheme. Lo tra siempre. Tra traumatología. No, ya está, sí, jefe. No. Me voy a casa, con lo que me quedo me arreglo. Bueno. Saludos, Pablita, Tato. <risa> bueno, yo creo que con lo que vi tengo suficiente. Sí. No quiero ver más nada, ya está todo. Bueno, ya tengo más nada que ver. Señor Bores, su sí. visita ha sido un gusto para nosotros. Muchas gracias. Y le digo cualquier molestia, cualquier dolorcito, de una vuelta por acá lo vamos a atender con la mejor buena voluntad. Muchas gracias, muy amable. Le explico, la salida. Cruza esta puerta, va por un pasillo hasta el fondo. Está, está, está, está, está. está bien, está bien, yo la había encontrado solo. No me hace falta, muchas gracias, muy amable. Uno quiere explicarle con precisión para que no se pierda. Bueno, habrán escuchado lo que contaban en un hospital junto al doctor. El doctor era Brandoni. ¿Sí? Este, claro. yo creo que La parte que más a mí me llegó fue esto de que él le dice si ataban a los pacientes para que no se escapen. Y él dice que no, que no eran los pacientes, que eran los médicos para que no se escapen. Tal cual lo que pasa hoy. Es tanto el tiempo que se pierde entre un nombramiento y conseguir un cargo rentado y demás en un hospital, por lo menos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que los médicos terminan yéndose. Y entonces habría que atarlos para que no se nos vayan. Bien, esto tiene que ver con, con lo que deseamos de Tato y su, y su riqueza y, y, y, su, y esto de que no le pasa el tiempo, de las cosas que él cuenta no pasa el tiempo. Y vamos a escuchar brevemente otro, otro pedacito en donde Tato habla con el Sindicato Único de Giles, un sindicato que hoy también muchos de nosotros creemos... Ser parte de este sindicato o oh, no. Vamos a escuchar a ver este pedacito con el sindicato único de Giles. ¿Se acuerda de mí? Sí, usted. Usted es de un sindicato. Sí, de es del. del Sujira. Sujira. Su Sí, Sindicato Único de Chile de la República Argentina. Yo soy José Vivo Morfando Sapo. Soy secretario general. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Y en qué nos puedo ayudar esta oportunidad? Bueno, don Boire, que nosotros no nos damos amastos, ya, no. ¿Cómo que no dan abasto? No, mire, nosotros ponemos toda la voluntad, pero no damos abasto. Tenemos la mitad de los afiliados tratando de tragarse el sapo este del congelamiento de, de los salarios y de la paritaria por decreto. ¿Eh? Otro sector de los afiliados que están tratando de digerir esto de que Dualde para ganar en la provincia de Buenos Aires la juega de opositor del gobierno del que él es vicepresidente. Después tenemos el sector de los afiliados que tratan de creerle al Sogaray, que hace 30 años que dice y hace lo mismo, todos hacen lo que él dice y él dice que él quiso decir otra cosa. ¿Me siguen? Sí, sí, sí, lo sigo, lo eh, sigo, sí. Después tenemos los afiliados del interior que están haciendo un trabajo insalubre, don Boire. ¿Trabajo insalubre? ¿Por qué trabajo insalubre? Y claro, imagínense que están tratando de digerir la candidatura de Sadie en Catamarca, de Bucci en ¿Qué es lo que ustedes pretenden? No, no, Más yo, afiliados no, tal vez No, no, Giles sobra, no, no, no, no. No, nosotros lo que decimos es que los políticos tienen discursos para convencer a los radicales, a los peronistas, a los liberales, a los sindicalistas, a los industriales. Tienen discursos para convencer hasta a los indecisos, ¿no? Pero de los giles nadie dice ni una palabra. Esa. Na, na, nadie dice nada, nadie dice. Muchachos, ustedes son el pasado, el presente y el futuro de la patria Ustedes son el pilar de nuestra sociedad. Si no fuera por ustedes que nos votan, nosotros no hubiéramos llegado a donde llegar. Nadie dice nada, don ¿Y, ¿Y ustedes qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué? despacito a tomarnos en cuenta ¿eh? porque si los giles el día de las elecciones hacemos un quite total de colaboración los muchachos cuando abran las urnas se van a llevar una sorpresa ¿eh? la sorpresita de su vida porque nosotros somos giles pero no comemos vino. ¡Clarísimo! Bien, escuchábamos este otro audio. Y acá también había un actor muy conocido, que es todavía hoy muy conocido, muy querido, que, tiene, que ha hecho un cambio en, en este personaje, en su voz, que no lo hace tan reconocible. No sé si vos, Luis, te diste cuenta. Pero quien lo acompañaba siendo el, el delegado del sindicato de los Giles, el sindicato único de los Giles, era Hugo Arana. Pero la voz no parecía porque realmente la, la, la, la afinaba realmente mucho. Eh, yo siempre digo que lo recuerdo a Hugo Arana en muchos papeles, pero especialmente creo que todos lo reconocemos desde matrimonios y algo más. Matrimonio es algo más Para quienes no saben Porque esto es como un viejazo Fue una serie, digamos Un programa de humor argentino Que fue creado por Hugo Moser Allá por el año 1968 Que tuvo idas y vueltas En distintos canales y demás Pero como un detalle si esos, Esas este, cositas que uno encuentra Matrimonio es algo más En su elenco original Tenía como actriz a Susana Jiménez Morite Yo nunca lo... Jamás se me ocurrió. Y en el año 70 le dieron el Martín Fierro a Susana Jiménez por revelación, porque trabajaba en este programa. Hugo Arana tenía un famoso personaje. Es, ¿eh? el personaje con Doris. ¿Con Doris de Cristina del Valle. Ah, Cristina del Valle. El mecánico. El mecánico, sí. Y yo lo recuerdo a Hugo Araña también, que hacía un personaje de un gay, gay sí, este, sí. muy bueno el, de, el personaje este de, del mecánico lo hacía también junto a Gianni Lunadei, que era su compañero oh, excelente actor también excelente bueno, actor. hubo una gran cantidad de actores importantísimos que fueron pasando por este matrimonio, si algo más este, pero bueno, otro día nos vamos a dedicar a matrimonios y algo más, si les parece eh, hoy estamos con Tato Bores y recordándolo Porque como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires Nos ha dejado un gran caudal de, de, de información Siempre actualizada, eh, relacionada con la vida política uh -huh. Y con una, un discurso y una forma de contarlo único e inigualable Creo que en ese sentido Digamos nadie... Digamos que tuvo muchos, eh, muchos libretistas tuvo sí. En toda la, la época desde los comienzos de los 60 hasta que falleció, uh -huh. pasaron varios, ¿no? Uno, uh -huh. uno de los más, digamos, emblemáticos en su momento eh, fue Aldo Camarota, un claro. tipo... Muy ligado a la derecha de la UCD de Álvaro Alzogaray, pero tenía sus libretos en ese momento uh -huh. también. ¿eh? Y en su momento también tuvo algunos problemitas, eh, allá por el año 1992, ah, con, con la, jueza la jueza Burú Burú Bundía. María Romilda Servini no, de Cubría Era la jueza Burú Burú Bundía. Exactamente. Que todavía hoy... Se la reconoce el... así. Exactamente. Se consagró, se consagró la jueza. Bien, este fue nuestro recuerdo para... No, pero uno... contemos qué pasó con buru, buru Buru. Ah, bueno, dale, dale, contalo, contalo. No, no, dale. fue que le, le prohibió una, una audición. Claro, le, sí. Le prohibió, este, la, lo censuró, uh -huh. no pudo salir al aire con ese programa por lo que iba a decir, uh -huh. y al programa siguiente... Eh, eh, se hizo un pro, una una una apertura especial uh -huh. con un coro decenas de personalidades uh -huh. de toda la el, el, los rangos del deporte espineta so de stereo china zorrilla juan sí, sí, alberto Bardía, nicolás repeto enrique Pinti y víctor hugo morales bueno, muchos muchos uh -huh. muchos cantando la jueza buruburumbundía uh -huh. es lo mejor que hay es lo más grande que es hay, lo cantaba. más grande que hay y bueno Bueno, así fue nuestro recuerdo entonces a eh, este ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Tato Bores. Ya va a empezar en unos minutitos, en unos segunditos, sueños posibles con el doctor Alfredo Grande, así que nos vamos a tener que ir yendo. Luis. Nos vamos, Cristina. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Hasta, la próxima, Hasta el próximo el lunes. Hasta el próximo lunes en Oíd. Mortales. Chau.